sabes cuál será el final al seguir así por qué razón son las nueve no y minutos date una oportunidad tú puedes cambiar En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe Transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario Dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear Que a seguir tiene la palabra Nuevamente en esta mañana su programa Manantial de Fe Y este es su pastor amigo el reverendo Moisés Alvear Le desea que la bendición de dios sea poderosamente patente visual tangible en su vida que dios le bendiga a través de este programa y tengo un día maravilloso aproveche este día no deje que las vicisitudes de la vida o sea los problemas la intranquilidad de la angustia los todo ese tipo de cosas no deje que esas vicisitudes le a, le llenen su alma y pueda usted ser una persona derrotada, no usted puede ser una persona victoriosa a través de la fe en la palabra del Señor Jesús para eso voy a leerle a ustedes en esta mañana Salmo 17 Salmo 17 dice así Oye, oh Jehová una causa justa Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vea en tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inigua ya está. He resuelto que mi boca no haga transgresiones. En cuanto a las obras humanas Por la palabra de tus labios Yo me he guardado de las sendas de los violentos Sustenta mis pasos en tus caminos Para que mis pies no resbalen Yo te he invocado Por cuanto tú me oirás, oh Dios Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, Envueltos están con su grosura Con su boca hablan arrogantemente Han cercado ahora nuestros pasos Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra Son como león que desea ser presa Y como leoncillo que está en su escondite Levántate oh Jehová Sal a su encuentro y póstrales libre mi alma de los malos con tu espada de los hombres con tu mano oh jehová de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho Cuando despierte a tu semejanza. Amén. Que salmo extraordinario. Sí, que salmo maravilloso, que salmo lindo, que salmo bueno. Ah, que salmo que nos alivia el alma, porque es una plegaria pidiendo protección si sí, cuando pedimos protección al Todopoderoso ah, no hay nada, nada absolutamente nada que nos pueda atingir no hay nada que nos pueda hacer daño ni ninguna maldad cuántas personas he visto y hemos pedido a Dios la libertación porque están están flechadas están heridas por la hechicería están heridas por eh, aquellos males que han hecho en contra de ellos sin causa sin ninguna ocasión de que puedan haber provocado aquello y hemos orado y la mano invisible de Dios ha visto sus corazones y los ha librado cuando es verdad Porque muchas veces las personas provocan esto y atraen estos males. Pero qué bueno es cuando, como dice el Salmo que hemos leído, Salmo 17 y el versículo 3, qué bueno es cuando dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada iniguo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión que así sea, estimados amigos oyentes que así sea usted guarde sus palabras, ponga freno a sus palabras ponga candado a su boca para hablar mejor palabras de cordura palabras de amistad, palabras buenas si siembra esto lo que siembres también cegarás amén esta mañana quiero convidarle nuevamente a nuestra iglesia la iglesia apostólica unicista de chile qué se encuentra eh, allí radicada en la calle josé victorino lastarria número 630 le convido afectuosamente cariñosamente sí queremos que usted comparta con nosotros la bendición del Señor vaya a la iglesia, no le va a hacer mal todo lo contrario a ah, Dios le va a sacar esa mochila pesada que lleva sobre sus hombros le va a dar libertad le va a dar la luz de Dios para alumbrar su camino para que usted sea feliz y tenga éxito sí, así va a ser tal vez usted una persona de la tercera edad Que en su casa Ya no haya que hacer O simplemente No es cierto, está rodeando la casa Andando para allá, para acá Y algunas veces también tratan mal A los abuelos Vaya a la iglesia Allí va a haber gente que le va a amar Le va a recibir con mucho cariño Y se va a sentir muy bien Y Dios va a ser su protección, su ayuda y su proveedor. Le convido a la iglesia, Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Como he dicho la dirección, calle José Victorino Las número 630. Hoy día jueves tenemos un culto, tenemos una reunión. Nos vamos a reunir para cantar, para escuchar la palabra de Dios. Y para orar, exponer nuestros problemas, dificultades y dolores, exponerlos en oración delante de Dios. Aquel que todo lo puede, que nos escucha nuestras oraciones y responde nuestras peticiones. Sí, así será. Entonces está convidado, que Dios le bendiga. Voy a... a, a y traje para usted y le voy a dar... Este precioso himno que traje Que dice que después de la caída Lo he colocado muchas veces acá Y usted lo va A ver que ah, Es una bendición, por eso lo piden Después de la caída Canta mi hermano René González ¿Será el que te condena o aquel que viene a ayudar? Después de una caída, ¿quién queda? Si los que compartieron tus ideas o los que de mil maneras te vienen a cruzar. Después de una caída te das cuenta que son pocos los que muestran lo que un día recibieron, la virtud de perdonar. Después de una caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta El va contigo al paso que puedas andar Que aun cuando los tuyos te han abandonado Y apuntan con el dedo para señalar Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no. Dejándola en el suelo te dio libertad. Somos para estar condenando Si nuestra condición nos delata Que somos imperfectos Propensos a fallar ¿Por qué el juicio en nuestras manos? Cuando bajo nuestra conveniencia Nos ciega la apariencia Y juzgamos sin piedad Si vamos a la cruz Vemos el cuadro Del que fue crucificado Entregando allí su vida Para el hombre perdonar Después de la caída solo queda alguien Que no solo disfruta de tu bienestar Que no solo aparece cuando todo es fiesta Él va contigo al paso que puedas andar abandonado y apuntan con el dedo para señalar estos sin comentarios no arrojó la piedra no dejándola en el suelo te dio libertad dejándola en el suelo te dio libertad ah si sí. quien iba a arrojar la piedra ah tiene que dejarla en el suelo porque Dios conoce el corazón conoce el alma pues los sentimientos, lo que ha pasado en nuestra vida no podrá arrojar la piedra, tiene que dejarla en el suelo y aquel que ha sido acusado o acusada Dios le da la libertad, qué lindo y precioso himno si sí, un himno que debiera estar siempre en nuestras mentes como un consejo no es verdad bueno pero vamos a escuchar el consejo de la palabra de dios mejor ahora viene la lectura de la biblia sagrada si sí, prepare su corazón voy a leer en mateo capítulo 7 y voy a leer donde también Leí ayer y quedamos en una pauta y en una pausa. Aquí el versículo 15 de Mateo versículo 15, Mateo 7 versículo 15 dice, "Guardaos de los falsos profetas." Y reitero, esto lo dijo el Señor Jesucristo y lo escribió y aquí está plasmado en letras por el apóstol Leví o oh Mateo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y continúa el versículo 16, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buen fruto. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así dice la palabra de Dios. La infalible palabra de Dios. usted puede, Muchos podrán decir, ¿cómo va a ser infalible? Es infalible. Aquí está justamente diciendo lo que aún la naturaleza expresa en el mandamiento de Dios. Como dice en Génesis, que nazcan árboles y den semilla y se reproduzcan según su especie. O sea que eh, así que así por los frutos que da el árbol se conoce que árboles en mi casa yo tengo eh, un árbol y otros más arbolitos que han nacido solo de, la, de los cuescos que hemos tirado al jardín y ahí está ya reproducido algunos años es un árbol que da el fruto que nosotros le llamamos un Durazno El durazno Es muy conocido Puede ser durazno prisco o pelado Y el otro durazno No es verdad que es conservero Y hay diversos tipos de durazno Que nosotros conocemos aquí en Chile Que es una tierra prodigiosa En frutas Frutas ricas Buenas Ah que lindo es Así que yo conozco ese árbol que es durazno da durazno si, sí, las hojas también manifiestan que se es un árbol de durazno porque quien conoce los árboles aunque no tenga fruto conoce su hoja y conoce la textura de, de su corteza del árbol ¿verdad? claro que sí bueno cuando una persona dice es una persona afable... Amable... De buen trato... ¿ah? Que habla... Que se expresa... Da para conocerse... No obstante una persona... Que es retraída... Introvertida... Que no tiene expresión... Que muchas veces no da ni gracias... Le dan algo... Dado o hacen un favor No da ni gracias No dice esa palabra mágica Que ayuda a, a, a recompensar todo lo que Han hecho Por ellos o por ella Gracias, que diga gracias Recompensó todo Pero hay personas que ni eso siquiera Hablan de su boca o sea, ¿qué pasa? Su testimonio, sus frutos de carácter, los frutos de, de su actitud, no son buenos. Son frutos malos, que a la otra persona los deja en un en, en, en, en un sistema de... A ver, o en una modalidad de no sabe qué, qué actuar con ella... ...con aquella persona... ...en la segunda, tercera o cuarta ocasión... ...no va a saber... ...si hacerle el favor... ...si Porque ayudarla... ...si irle a comprar a su negocio... ...no sabe... ...entonces busca alternativas... ...otros que tengan... ...flores en su vida... ...que tengan hojas bonitas... ...que tengan frutos en su vida... ...que sean expresivos... ...que digan muchas gracias... ¡Ah, qué bueno, qué lindo que está esto aquí! ¡Ah, me agrada de verlo! ¿Cómo está? ¡Buenos días! Ah, no obstante, el ser humano que no conoce el corazón tiene que darse a conocer, tiene que darse a expresar. Y si siembra, como dice un himno que cantamos en la iglesia, si siembra de flores tus campos, ¡ah! por senda de flores irás si abrojo esparce tus manos lo que siembres también segará por su fruto los conoceréis cuando una persona es es soas o soes en su palabra su vocablo su forma de hablar es inmunda, es sucia y es agresivo y es una persona bueno la gente lo categoriza con una palabra justa indeseable no desea a esa persona ah que asco de escucharlo no es porque tenga mal aliento o cosas así sino que sus palabras son más sucias que el mal aliento palabras que hieren el oído de cualquiera aun de aquellos que están acostumbrados a escuchar esos mismos garabatos a mismas sociedades. Entonces es una persona que su corazón, su actitud, su forma de ser es asquerosa. No se juntan. Y si se juntan eso, tal vez alguna vez para intercambiar alguna palabra, alguna cosa, nada más. Porque son frutos malos. Y cuando la persona también, con su con su manera de ser, es engañadora, es mentirosa, ¿eh? es vanagloriosa. Cuando una persona tiene un mal carácter, es enojona. También son frutos malos. Frutos, frutos de su propia persona, de su propia boca, de su propia mentalidad algunos solo hablan cosas que a ver que muchas veces ni siquiera en lo más secreto se pueden decir y lo hablan a toda boca muchas personas solo hablan de sexualidad porque porque el fruto de ellos es un fruto maléfico pegajoso es un fruto que que de sus labios de su mente una mente podrida Discúlpeme los auditores que yo hable así, pero es la realidad que usted no puede apagar, ni yo tampoco. Es la realidad del ser humano. Por eso la palabra del Señor es tan clara que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Ha visto usted ese árbol que nosotros le llamamos espino? Ah, sí, llena de espina por todos lados hay uvas ahí jamás jamás entonces el árbol bueno da buen fruto pero el árbol espinoso da espinas cuidado con allegarse esos árboles protéjase usted con las alas del altísimo busque la protección de dios porque va a salir herido va a salir lastimado o lastimada Ah, y yo recurro ahora a la iglesia a los hermanos de la iglesia a las hermanas de la iglesia los jovencitos, las señoritas de la iglesia recurro a ellos cuidado cuidado con juntarte con un árbol venenoso cuidado con estar al abrigo de un espino porque aún en el suelo hay espinas cuidado con con tu boca, con tus actitudes, hermano y hermana. Dios te está mirando. Dios te observa y conoce aún antes que se formulen nuestros pensamientos del corazón. Procura entregarte a Dios, entregar tus palabras, tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos, tus proyectos. Entrega tu vida a Dios. Y Él te hará una persona agradable en todo lugar y una persona resistente y una persona con fuerza edificados en la palabra de Dios, en el consejo de Dios que hoy día te da no puede el buen árbol dar malos frutos si tú eres buen árbol, no, no, de malos frutos pues córtalo, pódalo Ah, que dios te puede por su palabra él te puede limpiar por su palabra sin sí, san juan capítulo 5 dice que él es la vida verdadera y el padre te puede podar por su palabra te puede limpiar por su palabra todo buen todo árbol que nos da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis qué lindo es estar en la iglesia ¡Qué maravilloso estar con personas maravillosas, limpias, de buenos frutos! Sí, y tú lo puedes lograr también, si quieres entrar a este camino de Dios, a su palabra, que en esta mañana, su palabra haya hecho la obra en tu vida. Sé honorable para ti mismo. Amén. En este momento de la oración Alleguémonos con fe Al trono de la gracia de Dios Amado y buen Padre Celestial Oh Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Tu nombre maravilloso Que lo distes a conocer Tu nombre es Santo Señor Jesús ¿A usted recurro, Señor, en esta mañana? ¿Para pedirle, Señor, que estas palabras que en esta mañana he hablado, Señor, hayan caído en buena tierra? ¡Oh, que cuesta enseñar, Dios mío! ¡Que cuesta enseñar! ¡Sí, Señor! ¡Pero enseñar con el ejemplo, Dios mío! Ayude a sus hijos e hijas que quieren que todas las personas vengan a lo mejor. Amén lo mejor que es su camino ayude los hermanos y las hermanas que predican que pregonan que esparcen su palabra llena de bondad, de amor de misericordia ayúdenle Señor aquellos que muchas veces reciben un tanto rechazo u odio sin siquiera merecerlo oh Dios mío ayude sus hijos Bendígales con salud, con fortaleza física y fortaleza espiritual. Sí, Señor, sanando los dolientes del corazón, del alma y de su cuerpo físico también. Se lo ruego y se lo pido en el santo nombre del Señor Jesús. Gracias, mi Dios, por la respuesta. Amén y Amén. Bueno, estimados amigos oyentes, lo convido Calle José Victorino Lastarrea 630 Culto A las 8 de la noche Estaremos allí, en una reunión Será bendecido, será bendecida Que Dios le bendiga Este programa, mañana Estará aquí en la radio emisora De Puente Alto Puente Alto 107.5 Que Dios le bendiga Este pastor, el reverendo Mujer Salvear Y el programa Manantial de Fe se despiden hasta mañana con la paz bendita del Señor Jesús. Amén.